Es uno de los temas que te puedes encontrar en lo que es el segundo trabajo discográfico para la formación Gaurés, una banda que ya estuvo por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, para presentarnos el primer trabajo ya por el año 2012, y ahora regresan pues eh, para hablarnos de este segundo disco, para hablar de la trayectoria, lo dicho, de este segundo trabajo discográfico, de los conciertos que han realizado y de muchas cosas más. Para ello, tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Buscal Música, tanto a Amaya como a Xavi, a Rachaleona los dos... A León. Ah, León. Eh, vamos a comenzar, si os parece, hablando un poquito de los inicios de la banda. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma Gaurés? Joder, pues eso me toca a mí, que soy el abuelo <risa> del grupo. Eh, ¿Cuándo, cómo se forma Gaurés? Pues, pues, viene un poco de, de hace ya muchos años, yo creo. Eh, Alfredo y yo, más o menos, ya veníamos tocando de algún otro grupo, y con Pachi. Y los tres empezamos una nueva bueno andadura... Y vimos que los tres tampoco hacíamos gran cosa, se nos sumó ido ya, ya somos cuatro. Y a partir de ahí, pues eh, luego pues eh, el Pachi, por ejemplo, se tuvo que ir a trabajar fuera, necesitamos un batería, empezó a tocar Yulen, necesitábamos un vocalista, empezó a cantar Baroque con sus voces guturales. Pero como formación Gaurrez, digamos que data igual del 2011, una cosita así, en el momento igual que también entra Yulek. A cantar entonces ya nos quedamos con voz femenina y la actual formación musical que es eh, Julen, eh, Alfredo, Idoia y yo allá por el 2011 más o menos y en cuanto a influencias musicales a la hora de sacar adelante la formación algún grupo se influyó en hacer este estilo de música ya que proveníais de otros grupos como bien has contado bueno pues hay influencias musicales hay muchas porque cada uno también viene escuchando lo que más le gusta lo que al final las aportaciones musicales son muy variadas y, y todas son bienvenidas, ¿no? Entonces podemos decir pues que sí tanto Alfredo y yo pues nos gustaba mucho, es un, un grupo un grupete que tocaba entonces eh bueno, un grupete, un grupazo, que se llama Funeral for a, for a Friend, que lo dejaron hace poquito, eh, un grupo británico. Y, bueno, pues a partir de, a parte de eso, pues hay, yo qué sé, muchísimas influencias. Ahora, por ejemplo, nos podemos ir a unas influencias más, igual hasta más poperas o más actuales, ¿no? En 2012 salió el primer trabajo de la banda. Eh, contarnos un poquito cómo ha sido la aceptación del público, la gira de concierto que disteis, de presentación. Bueno, pues eh, la verdad que, que fue aceptación buena, yo que, lo, lo que recuerde y eh, fueron pues como todos los inicios de todos los grupos que empiezan poquito a poco empieza un bolo por aquí y otro por allá en un gasteche y de repente igual pues te llevan algún fest y a tocar en un escenario un poco más grande ahí va que la, pues, la gente se empieza a interesar poquito a poco y vas un poco en creyendo que diría yo y jugar pues eh, con una aceptación muy buena cada vez de repente igual estás tocando y empiezas a salir el estribillo de tu canción que lo taan lo cantan entonces Pues más o menos así fueron poco los inicios no un año que fue poquito a poco subiendo para arriba para arriba para arriba en el que también igual recuerdo que en una eucar de Gastea, en una maqueta ley al principio pues llegamos a quedar quintos o sextos en la votación del público y bueno pues cositas así que te hacen un poco sumar sumar humana a medida que vas tocando y vas y vas ensayando también Y antes de hablar ya de lo que es el recién estrenado segundo trabajo, eh, luego hablaremos de los cambios que ha habido en la banda. Eh, ¿Qué diferencia encontráis entre los inicios del primer día de ensayo, digámoslo así, hasta la grabación de este segundo disco? ¿Un poco la evolución que ha dado Gaures? Mm, pues la verdad es que se parece bastante. <risa> <risa> el ritmo caribeño no lo hemos perdido. <risa> y se nota de, del primer disco al segundo, ¿no? que han pasado bastantes años y eh, no pues vas vas aprendiendo cosas tanto pues de grabaciones en estudio de ver a otros grupos de hablar de preguntar informarte en general así que más o menos pues todos vamos aprendiendo poco a poco entonces yo creo que la mayor evolución es el aprendizaje que tienes como músico a lo largo de todos estos años cinco años en silencio es la pregunta que hago era necesario este tiempo de pausa y eh, pues no lo sé si era necesario o no pero ha salido así eh, claro nosotros en el momento que como decía antes que estamos pues tocando de aquí para allá en nos galerría y super a gusto pues la verdad que es un poco un jarro de agua fría pues cuando la vocalista del grupo pues igual te dice que se tiene que marchar que se tiene que marchar a trabajar a alemania pues primero pues a estudiar y luego pues que se queda en alemania vamos pues, a, a trabajar y, y ya de fecha Definitivo. Entonces, pues, jo, pues la, la banda se lo replantea un poquito y decide continuar. sigue continuar, pues bueno, pues en silencio, en el local, ensayando, probando nuevas cosas. Y, y bueno, pues nos damos unas pausas, ¿no? también un poquito todos, pero seguimos ensayando, que al final es lo que nos reúne a Gaurrez en pues, quedar los martes o los miércoles en, en el local, charlar un poco, tocar algo... Y bueno, ir avanzando, muy poquito a poco, a ritmo caribeño que decía antes. Y bueno, pues hasta este año pasado, en el que ya nos planteamos ya seriamente, teniendo unos temas bajo la manga, pues el buscar una vocalista, que sí que teníamos claro que tenía que ser chica, pues para arrancar este nuevo proyecto. Y con ello nos metemos ya en lo que es este segundo trabajo, nueve temas que se incluyen, con un cambio, como has comentado en la formación, la incorporación de Amaya al grupo. Eh, ¿Qué supone qué supone esta incorporación y cómo fue la llegada a la banda de Amaya? <risa> bueno, pues hicimos un casting, no hay entre corchetes, ¿no? Un casting, ¿no? No, pues al final llamamos a gente pues conocida, que le podría interesar, que nos podría encajar también como perfil, y nos quedamos con esta... Chica tan maja de vera. Buenas. <risa> eh, Amaya en el grupo, eh, ¿qué tal? ¿Cómo has entrado? Bien, ¿Cómo... bien me han aceptado, me han, me han acogido bien. Sí, la verdad es que desde el primer momento, bueno, pues para mí fue una nueva experiencia, ¿no? queda la viví con muchas ganas y... Y de momento nos arreglamos bien Con unos tiras y aflojas de vez en cuando Pero bien bueno las mejores familias Este segundo disco tiene caña Tiene melodía, pero también Hay un lugar importante en los teclados, ¿no? Por lo que he escuchado Sí Sí que lo tiene eh, Sí, pues Pues justo no sé si fuera rey También de que supieran Y comentase yo Que tocaba el piano, ¿no? Y yo creo que vosotros ya lleváis tiempo sí. con esa idea en la cabeza. Llevábamos tiempo planteándonos pues, meter un poquito de, de piano, que también suelo tocar. Sí. Y decidimos sobre, bueno pues meter unas bases de sintes. Tampoco nos ha dado tiempo a investigar mucho, pero sí que ya se intuyen en este segundo trabajo un poquito de eh, bases de sintes o pianos en algunos en algunas, eh, momentos de, de las canciones. Entonces pues bueno, vamos probando, vamos investigando por ahí también eso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo habéis estado en el estudio de grabación? Bueno, eh, en un estudio estuvimos, eh, primero grabamos en hacia verano en Estudios K, todo lo que son las bases musicales, ya las teníamos ya bastante, bueno, todo lo que llegamos, bastante bien llevadas y, y luego en septiembre creo recordar que es cuando arrancamos con voces. con las voces, que le dimos mucha mucha importancia. Queríamos que, que, que Amaya se sintiera a gusto cantando, que no fuera la, la primera vez que se mete en un estudio y se enfrente a, a, a, pues a ese escuela, monstruo, no, ¿no? Uh -huh. sino que fuera lo más cómoda posible. Entonces estuvimos bastante, un mes entero, yo creo, trabajando las voces, y luego pues nos fuimos a Elcar Estudios en octubre, fue. Sí, sí en primeros de octubre. Sí. Eh, a grabar pues con Víctor Sánchez todo lo que son las bases pues de, de voces, coros y demás. Eh, ¿habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación del CD? Eh, no, no no nos ha dado tiempo a, a pedir tampoco muchas colaboraciones porque ya lleg, ya íbamos con el tiempo muy justo, porque como siempre pues intentamos llegar a una fecha así muy clave en Escalarría que se es llegara a la Feria de Durango con el disco y lo de siempre, pues empiezas a a retrasarte con cosas y, bueno, pues llegas como llegas, bastante deprisa y corriendo y, y mal, pero <risa> al final llegas. Eh, entonces, eh, más o menos todo se, se guisa en casa. El diseño y la maquetación del disco la hice yo hice de una manera sencillita, pero bueno, un poco con, con el consenso de, del grupo, de que es lo que queríamos en el, para la portada. Y de colaboraciones, pues eso lo que digo, no llegamos, tampoco intentamos contactar con, con alguno, pero tampoco cuadraban fechas ni calendarios, entonces al final lo dejamos aparte. Uh -huh. eh, me ha sorprendido la portada del disco, esa mirada fija, ¿qué queréis decir con esta portada a la gente? <risa> <risa> bueno, pues yo creo que la portada del disco, tanto como la mirada fija, como los colores ¿no? que hemos escogido, están un poco... Eh, relacionados con los temas, con las letras y bueno, pues en parte de manera inconsciente en, en parte de manera inconsciente y otra parte consciente, pues eh, se ha tratado lo que es el tema de la mujer eh, diferentes situaciones o problemáticas que se dan en torno a que se nos dan a las mujeres ¿no? y, y lo que es la mía profunda, pues viene también de, de ahí, de de algún pues hay algún tema que trata que trata una temática así un poco profunda o sensible o más íntima y, y viene de ahí uh -huh. eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis los temas para plasmarlos, digámoslo así, la música...? Yo. Las letras ha me han tocado a mí, tías, aunque, tías, tías, tías. aunque yo, claro, lo dejé cuando entré, pero las letras no era muy fuerte pero bueno. bueno. Eh, sí, no sé, pues eh, yo cuando entré al grupo ya había mmm, pues, vale, unas canciones que ya estaban musicalmente preparadas, entonces quedaba melodía de voz y uh -huh. letra. Y bueno, pues al final fue exponerte y empezar a escribir y desboar qué mierda, que esto es un horror. No, <risa> bueno. Pero luego vas cambiando, vas mejorando, la primera, la segunda es mejor que la primera y bueno, uh -huh. pues ahí va. O sea, que al final los eh, siete temas del disco todos han sido tuyos, como no, quien dice, no, las hay, letras. Hay dos temas que están recuperados eh, que los escribió Yule, la cantante anterior. Uh -huh. El disco se abre y se cierra con dos temas instrumentales. porque esta forma de abrir y cerrar el nuevo trabajo discográfico de Gaurés? Pues me parece una manera curiosa de utilizar el logotipo, los corchetes que utilizamos en el logotipo para marcar una introducción y una y una salida, ¿no? De, del disco. Sin más, fue una cosa, bueno, pues un pelín cre creativa uh -huh. y la, la entendimos así. Había uno de los temas que que acabábamos pues con dos minutos de, de, de parte instrumental que bueno que acaba como muy arriba muy apoteósico entonces dijimos, "joder, oh, esto tiene que ir al final." Y ya con esto pues ya teníamos el final, entonces bueno, pues hacemos un poquito el principio unido en el mismo tono y con los mismos sonidos y tal con el principio ya tenemos ya pues el círculo cerrado de alguna manera uh -huh. eh, si os parece antes de hablar de los conciertos de los directos vamos a escuchar eh, si os parece otro de los temas que se incluyen en este nuevo trabajo discográfico con cuál os gustaría que la gente escuchase ahora mismo pues no hay duda na un ice por ejemplo no Gesurra Loya ya que estamos manteniendo con la formación Gaurés, más concretamente con Xavi y amaya en el programa musical música de berriozar y gracia eh, vamos a hablar un poquito de los directos eh, qué repertorio vais a tener para presentar el disco vais a incluir todo este segundo trabajo discográfico vais a incluir eh, temas del disco anterior eh, sí yo creo que sí vamos a lo que es a presentar el, el disco completo y lo que estamos haciendo ahora mismo es pues preparar y eh, pues este directo ¿no? que de alguna manera también al, lo tenemos que ensayar elaborar y que, y que se refleje lo máximo posible lo que hemos grabado en el disco en el directo eh, incorporaremos temas anteriores por supuesto porque así que al final pues llevas un poquito más el, el repertorio o sea, bueno el, el tiempo de esto Y, y sí, porque la gente te va a pedir pues escuchar algún tema que, que le suena de antes, <ríe> como aquel Lichoite o No uh -huh. se vengan a Noa. O... Mm. Eh, ¿Fechas? ¿Es poquito es un poquito pronto para decirlas? ¿Eh? ¿No están cerradas? Mm, la verdad que no están cerradas. Hemos tanteado un par de cositas, pero no... pues allá igual pues para tocar en el Mayacha Rock, o, bueno, pero están todavía cosas en el aire... Pero que si sí, queremos empezar cuanto antes, ya en el 2018, ya pues en enero, febrero, si salen cositas, pues eh, nos animamos. O sea que si quieren contactar con nosotros, quien nos escuche, uh -huh. pues bienvenido sea. Eh, ¿Os acordáis cuándo y dónde fue el primer concierto de Gaurés? Uh -huh. Pregunta esa, men. <risa> creo, sí, a ver, con la formación de Yule, creo que fue en Erasoa o más o menos a finales del 2010, me parece parece que era el que tocamos en su pueblo, el primer concierto este, venga, que hay que ya arrancar de alguna manera, para quitar los miedos. Y arrancamos ahí en la sociedad chiqui que tienen, en Eraso, con todos los fans de Eraso. <risa> <risa> Así que muy, muy bien arropados y, y, y ese fue el primer bolo. Uh -huh. Y Amaya, el primer concierto, ¿vienes a algún grupo, vienes cantautora? que un poquito de...? Eh, a ver, en un grupo es mi primera experiencia, entonces... Sí que hicimos el verano pasado, ¿no? Sí, creo que fue, eh, un, un concierto pues para ver cómo, cómo nos sentíamos, cómo iba la cosa. y hicimos en Tafalla, en fiestas de Tafalla, y ese ha sido mi, mi primer contacto. Mm -hmm. Habéis realizado un videoclip del tema Cora Pilo A, del tema con el cual hemos abierto la entrevista. Eh, ¿Cómo surge el vídeo? ¿Dónde lo grabasteis? ¿Colaboraciones? ¿Es en blanco y negro? Está súper chulo, eso todo hay que decirlo. Gracias. Eh, ¿Cómo surge hacer un videoclip tan así, en blanco y negro, tan chulo, en un salón, en un... Contarnos mejor vosotros. Pues aquí... <risa> <risa> Como antes he dicho, nosotros mismos nos lo conocemos y lo quitamos y nos lo comemos <risa> <risa> todo. Entonces, eh, pues da casualidad que a mí me da por hacer videoclips también, <risa> que soy realizador. Y, y bueno, pues les propuse, pues si vamos a hacer un, un disco en el que estamos pues invirtiendo todo este tiempo y dinero, pues también oye, vamos a hacer un videoclip que que tenga la misma altura, por lo menos yo que me queda gusto con el trabajo que se haga, ¿no? Entonces, pues bueno, pues apostamos un poquito más fuerte de lo normal, que se suele hacer. Eh, contacté con, bueno, pues un amigo Mikel Larequi y Bea Redondo, que son también realizadores y directores de foto y, y que se suelen subir por aquí porque viven en Madrid y nos echaron un cable. Eh, pues contactamos también con, con una chica diseñadora que se dune ybáñez hace unos trajes chulísimos de, y, y nos dejó pues, un set de vestuario eh, mediante dune miquel también con arancha hotel que es una fantástica y muy maja ma maquilladora eh, pues luego tiramos también pues como siempre tiras de colegas que te ayudan a preparar esto y lo otro y de actores o bueno Al final, nosotros mismos hicimos de actores que no sabíamos muy bien cómo, cómo hacerlo. Eh, pero bueno, también ahí tuvimos una guía con Mayalen que, que está estudiando interpretación y nos ayudaba mucho. Muy Así bien. que fue un videoclip un poquito completo. Lo rodamos en el monasterio de Irache, que también en la comisión pues nos cedió el lugar para poder hacerlo. Y la verdad que fue bastante vertiginoso en... Desde comienzo a fin, porque como decía antes también que vamos con el culo prieto hablando mal y, y pues llegamos a hacer el videoclip pues en cuestión de dos semanas, desde la producción, desde la idea hasta el rodaje y luego bueno pues la edición sí que tuvimos algo más tiempo que se encargó Miquel pero vamos, que lo, la preparación y todo lo que es la producción previa lo, nos lo marcamos en semana y media Y bueno, pues eso. La idea y todo pues más o menos surge desde el mismo grupo. Uh -huh. ¿Tenéis pensado en otro videoclip ya? Es que <risa> calla, calla, calla, que sí, que La era. cabeza pensante es este. Sí, ¿no? <risa> Algo hay por ahí. <risa> eh, para contactar con la banda, para la realización de conciertos, para saber un poquito más, Facebook, Twitter, eh, página web... Uh -huh. De todo un poquito. <coughs> Tenemos la página de Facebook, Gaurrez, Eh, luego también tenemos una cuenta en Instagram. Y y bueno, nuestro, o sea, hay, La, eh, estamos en Bandcamp, está... en Bandcamp también para quien quiera pues escuchar y descargarse el disco en formato digital. Uh -huh. Y luego pues Spotify. las otras dos plataformas digitales de escucha que son Spotify y iTunes, pues para el tema de, bueno, pues escucha digital uh -huh. o descarga del álbum también. Eriñar senti Usain desa que Zioaren, horren eta zu diku A calle de qué forma se puede conseguir física pues física ahora mismo tenemos una tirada limitada que, que hemos hecho pues pensando más en Durango. pero bueno todo el que quiera digamos tener una esto una, el formato físico pues la verdad que puede contactar con nosotros pues mediante facebook o instagram que nos busque, que nos va a encontrar fácilmente y nos mande un mensaje y nosotros gustosamente pues le, se lo enviaremos por correo o quedando con él si nos viene cerca, o sea que ningún problema. Eh, 2012 disco o producido 2017 disco o producido, porque esta manera de, de llevarlos a cabo así gaurés. Te pregunto hay alguna otra manera. <risa> <risa> qué pocas, bueno, hay ayudas y eso, pero pero qué poco se la ayuda para en mi opinión personal al, a los músicos o a las nuevas bandas que, que intentan bueno pues hacer creaciones cre de todo un poquito ¿no? no solo de la música sino a nivel cultural eh, se está se hacen cosas pero al final tienes que tirar si quieres seguir y, y ir más rápido o, o, no al final lo tienes que hacer tú y bueno pues sufre el bolsillo pero bueno la, luego está la otra satisfacción que es que joder, pues lo que haces está pues te gusta a ti o le gusta a la gente entonces cuando ya te gusta a la gente pues pues la verdad que, sé, que te te olvida la cantidad de pasta que has puesto, ¿no? Pero no, pero, pero sí, no, me, me gustó y la autoproducción, pues bueno, pues ahora intentamos pues recuperar un poquito y por eso animamos a la gente a que vaya a los conciertos, a que compre pues CD o que compre la música o que la escuche, pero que sí, que tenga la conciencia de que um, las producciones o las autoproducciones pues, son, cuestan dinero y, y la verdad bueno. que si, si todos aportamos un poquito de nosotros mismos va... Ayudaremos a todos los músicos que tenemos, tanto en Navarra como en Los Calderría, a, pues, a tocar más, a hacer más discos y demás. Uh -huh. eh, ¿Los demás componentes de Gauré son? Pues son Idoia, Alfredo yulen y uh Yulen, -huh. Idoia, mala guitarra, eh, Alfredo también y Yulen es nuestro baterista. Uh -huh. ¿Y son todos majos, Amaya? Son todos muy majos. <risa> <risa> sí, menos Xavi. Sí. <risa> Xavi, bueno, Xavi no lo hemos dicho, pero Xavi toca abajo. Eh, sí, sí, sí, sí, todo muy bien. ¿Y algo que me haya dejado? que queréis decir para ir terminando con la entrevista? Pues a mí no se me ocurre, la verdad que has preguntado muchas cosas, interesantes. Sí. Y haciéndolo ya a memoria ¿eh? también de antes. Sí, memoria, sí, sí, del 2012, cuando vino June y... Ido ya Idoia, eso es, eso es que ha habido cinco años después, ya otra vez. Sí, sí. No vamos a esperar otros cinco años más, ¿no? ¿Seguro? Mm, yo creo que no. Eh, esperemos no. que no. <risa> yo creo que no. Vale, pues eh, Amaya, Xavi, es que ricasco por haber venido. Eh, suerte, que todo salga bien, que os salga muy pronto los conciertos y a ver si nos vemos dentro de un par o año y medio nuevamente aquí con el tercer disco bajo en Brasilia. Es, es que ricasco ricasco. y te informaremos. Eso es, nos quedamos con otro de los temas del disco, con cual queréis cerrar la entrevista. Er eh... bueno... Corpuz libregradantsa. Es da bisto. Benga